Específicamente、ah, en la oficina、Dios. del director del Hospital Artemide Sati, José Pacayú, porque vinimos a buscarlo a él por la vacunación que se llevó adelante、Ajá. ayer y que continuará hoy. Bueno, queríamos、eh, charlar de la situación sanitaria a nivel general con el director y lo saludamos. Director, buen día. ¿Qué tal? Buen día con ó m e s t ustedes. Bueno, una jornada larga, extensa ayer, con largas colas, largas filas de, de personas que. Fueron a recibirse primero、eh, contra la.、Sí. Ahí. De tal manera de poder ¿Sí? utilizar rápidamente la cantidad de dosis que teníamos disponible. s Nosotros teníamos alrededor de 2.500 dosis disponibles ayer y celebraron hacer 2.108 vacunas. Una jornada que arrancó un rato antes del mediodía y terminó alrededor de las 20 horas. Más、no, allá de que fue extensa la cola, incluso en algún momento daba dos vueltas a, a toda esa manzana, la realidad es que、eh, no fue más de una hora aproximadamente de espera para los que más esperaron. n o El promedio de tiempo de espera fue similar a otros momentos, son 40-45 o minutos de espera para llegar hasta la vacuna.、Eh, esto nos permitió a nosotros poder avanzar rápidamente y llegar a una población que tenía el deseo de vacunarse. De hecho, nosotros. Según nuestro s registro, s tenemos alrededor de 3.000 personas de, de 40 a 49 años sin factores de riesgo、eh, que desean la vacuna, que lo, lo manifestaron al inscribirse, y al día de o avanzamos con 2.108 de estas casi 3.000 personas. Esto a todas luces es un dato muy positivo, b i e n porque estamos hablando de que son 2.108 personas a quienes disminuimos su probabilidad de riesgo ante el contagio. No significa que no se van a contagiar, pero sí. En la medida que nosotros sigamos avanzando con vacunación, cada una de estas personas disminuten la probabilidad de tener una forma grave o de morirse por coronavirus.、Uh -huh. Bien, eso es b a s t a n t e importante, doctor. Ese,、eh, ¿Y hoy siguen con, con esa vacunación? ¿Cómo, ¿Cómo está planificado para el día de hoy esa, esa vacunación? Sí, nosotros a partir de las 14 horas, hoy avanzaremos con la vacunación de algunos pequeños grupos de, de personal estratégico que todavía nos queda por vacunar, como por ejemplo el personal administrativo de diferentes. De centros de salud y ambulatorios,、uh -huh. eh, me refiero a centros de salud privados, ¿no? con los consultorios ambulatorios que tenemos en b i e l m a y además de eso, s e g u i r e m o s también con toda esta población de más de 40 años, con y sin factores de riesgo, y de menos de 40 años, con factores de riesgo. Eso sí es una vacunación espontánea, sin turno previo, sino que simplemente tienen que concurrir a partir de las 14 horas, que iba a ser una jornada más corta hasta las 17, en función de que tenemos. Eh, alrededor de 500 dosis aún disponibles.、Uh -huh. Bien,、eh, la cantidad de vacunas va, va dependiendo de cada mes, de cada semana, ¿de qué depende y cómo, y cómo lo van manejando desde aquí, desde el Hospital Artemiesa? La cantidad de vacunas depende de cuántas ingresan al país. Nosotros,、eh, Río Negro, recibe. Más o menos el 1,5 o 2% de la cantidad de vacunas que entran en cada tanda. Por ejemplo, anoche entraron 700, un poco más de 700.000 dosis de s i n o p h a r m o sea que es de esperar que 7, entre 7.000 y 10.000 de esas dosis lleguen a bienero. Y de eso, más o menos un 10-12% están llegando a bien. O ...o sea que, por ejemplo, de las s i n o p h a r m que entraron allá del país, probablemente en los próximos días a nosotros nos entren entre 700 y 10.000 dosis aproximadamente, ¿no? Y esta, esta proporción se está manteniendo desde, desde diciembre del año pasado hasta la fecha. Y nosotros siempre, cuando vemos cuánto ingresa el país, estimativamente vamos sabiendo cuánto nos va a ingresar a b i e r t a No depende de nosotros, sino depende de una distribución por porcentajes poblacionales、eh, que, que hace nación. Y acá, ni bien llegan las vacunas, el día que llegan las vacunas, nosotros ya tenemos、eh, decidido de qué manera seguir avanzando. De que, bueno, pero siempre esperamos que la vacuna esté en Vietnam como para organizar y convocar para evitar cualquier inconveniente. b、bueno, i en, en este n e caso, organiza cada hospital, organiza, se organiza en conjunto con, me imagino, el Ministerio de Salud de la provincia, pero es dependiendo de cada hospital o es en toda la provincia igual. No, los lineamientos para ver cómo continuamos con la vacunación son los bajas del Ministerio de Salud de la provincia、Ajá. y son concordantes con los lineamientos del Ministerio de Salud de la Nación. Pero después la organización local sí depende de cada hospital.、Eh, nosotros, esta posibilidad de poder trabajar en el f e r o v a n t e Ruggeri, que es un espacio muy amplio, que nos permite trabajar muy cómodamente, se da porque en el n en e municipio de Viedma está colaborando un 100% con nosotros, de tal manera de poder seguir avanzando con ese espacio. Imagínense que nosotros, de alguna manera, nos a d u e ñ a m o s hoy somos un poco ocupas de un espacio municipal, de dos espacios, si contamos también el CAMU. Y la verdad, que sin esta gran colaboración que nos brinda el municipio de Viedelma, nosotros no podríamos avanzar. Si ustedes estuvieron ayer en el, en el proceso de vacunación, en el vacunatorio, habrán visto que hubo un á r d u o trabajo de protección ciudadana del, del、uh -huh. municipio, organizando a toda la gente que teníamos alrededor de este levante haciendo cola. Y también contamos una, con una colaboración especial de la Policía de Río Negro, también para el cuidado de las personas y de los bienes. De ahí del cero a n t e n o、sí. La verdad que estuvo. Hay que destacar la colaboración que tenemos y la organización que está dada por el personal de la comunidad n u e s t r o que incluye enfermeros, agentes sanitarios, administrativos y un número importante de voluntarios, de chicos y vecinos de Vierma que participan en, en forma voluntaria de todo este proceso.、Uh -huh. o、eh, ¿Consultamos por la situación sanitaria de aquí de la capital provincial? Porque、eh, han habido bajas en la cantidad de casos positivos, es, me imagino,、eh, cierto respiro para el personal de salud y para todo el a r t e m i d e s á t i c Sí, por supuesto, nosotros vamos viendo que la cantidad de casos activos que vamos teniendo van descendiendo、eh, de la mano de las restricciones que se impusieron. Cuando en algún momento nos preguntaron si estábamos de acuerdo ¿no? con estas restricciones, Nosotros decíamos que obviamente que estábamos de acuerdo, que además las solicitábamos y que estábamos convencidos de que tenían que ser por un mínimo de dos periodos de incubación, o sea que por lo menos por un mes tenía que ser esto. Y esto ahora lo estamos, estamos llegando a ese mes y pensamos que las restricciones, ¿se acuerdan? Comenzarán alrededor del fin de semana largo de mayo. ¿Bien? Y esto lo vemos reflejado en las números. Nosotros habíamos llegado a casi mil activos, mil casos activos al mismo tiempo y hoy estamos en alrededor de 300 casos activos. Esto también se refleja en la internación, donde cambió nuestra dinámica de trabajo. Nosotros pudimos empezar a disponer de camas para utilizar para otras patologías, para poder programar algunas, avanzar en la programación de algunas cirugías también. Y bueno, y obviamente seguir recibiendo a、eh, pacientes de la zona, y de la zona atlántica, pero también de otros lugares, fundamentalmente del Valle de m e d i a y de la línea Sur. Como para también darle un respiro a los otros hospitales del v a l l e y de la zona de Lima.、Uh -huh. eh, doctor, eh, ¿cómo cree que puedan seguir las restricciones? ¿Es necesario mantenerlas por un mes más?、Eh, ¿Se pueden ir liberando más actividades en cuanto al horario y demás? Sí, las actividades están casi todas liberadas, con,、eh, respetando, respetando un porcentaje de los aforos de los diferentes lugares、uh -huh. hasta las 20 horas.、Eh, la actividad gastronómica está permitida ...porque hasta las 23 horas. Uno puede con reserva y con el, con la, el ticket posterior, uno puede justificar que vino a un restaurante, no de un bar, de una, una cervecería y puede, la, se puede trabajar desde el punto de vista gastronómico. Lo que está restringido desde el frente la otra circulación que no t e n g a que ver con actividad comercial ni con actividad esencial. En lo personal,、eh, creo que es importante seguir manteniendo estas restricciones. Y después, en lo institucional, también nosotros como equipo de trabajo estamos convencidos que. Es importante seguir manteniendo, por lo menos durante este periodo de frío, estas restricciones a la circulación nocturna, porque son las que nos permiten controlar un poco、eh, un foco importante que son las uniones sociales. Nosotros vemos con preocupación ahora el movimiento que generó el Día de Padres este fin de semana y que va a impactar seguramente la semana que viene en la cantidad de contagios. Y esto es, es como es,、eh, milimétrico. Cada vez que hubo algún evento social, a los. 8 o 10 días, estamos con、uh -huh. pequeño s pico s de contagio s en relación a ese evento. Puede ser el día del padre, fue en su momento el, el fin de semana largo del 8 de diciembre, fue también el eclipse. O sea, cada momento de estos tiene un correlato después en lo epidemiológico. Por eso creemos que es tan importante seguir sosteniendo las restricciones. Y además, porque también vemos u n a cuestión comunitaria, todos actuamos de la misma manera, que en la medida que uno. Ve que los casos descienden, de a poco también se relaja. ¿no? Y es importante entender y, y aprender que el modo en que ahora en más tenemos que convivir, el modo, el modo de que ahora en más tenemos que seguir viviendo con nosotros, es desde es seguir manteniendo el d i s t a n c i a m i e n t o evitar los espacios de, de reunión bajo techo, revisar los espacios al aire libre, revisar la buena ventilación. Nosotros hacemos un m o n t r a t o con el Consejo Asesor Técnico Administrativo y. Insistimos, a ver, traiganse la campera por acá, en este espacio con, que somos tantos, tenemos que estar con la ventana abierta, no hay, no hay otra manera de estar trabajando. b i e n Y sí, tenemos que seguir evitando las reuniones sociales, esto es muy importante para poder so seguir sosteniendo este estatus epidemiológico.、No, por favor, le agradecemos. No, por favor, gracias a ustedes siempre.、Uh, muy bien, la palabra entonces.、Sí. Ahí、eh, nos consultan, nos escriben、ah, eh, las personas que se vacunaron con AstraZeneca. Eh, y están esperando la segunda dosis hace mucho. Preguntan si no les llamaron, si tienen que acercarse o tienen que esperar el llamado de que tienen que ir a buscar la segunda dosis. No, s、si, e g u n d a dosis en este momento nosotros no estamos aplicando. En el caso de segundas dosis de AstraZeneca, seguramente la semana que viene que vamos a estar recibiendo mayor cantidad, de, mayor cantidad de vacunas. Vamos a volver a convocar para segundas dosis. Y en el caso de Sputnik V, todavía no tenemos disponibilidad de vacunas. También,、sí. en la medida que lleguen, haremos los llamados correspondientes.、Sí. No se tienen que a c e r c a r entonces sin en turno previo. O sea, tienen que ser contactados por el hospital los voluntarios. Con respecto a l a segundas s dosis, en este momento sí. Y que vamos a, vamos a hacer los llamados correspondientes a partir de la semana que viene. ¿No Perfecto. Eso? No, no, por favor, gracias u s t e d s Muy bien, la palabra entonces del doctor José p a c a y u e es director del Artemidesati. Bueno, haciendo un repaso de lo que fue la jornada de ayer, cómo continúa hoy la vacunación en el f i e r a b a n t i Ruggeri y también、eh, la baja de casos activos que está mostrando la capital rionegrina aquí en los últimos días.、Franco.